Yo vengo de la nada. Yo lo sé. No tengo educación, pero está bien. Conozco las calles y tengo las mejores conexiones. Tú sé feliz. Yo quiero lo que me merezco. Así,、ah, ¿qué es lo que te mereces? El mundo, chico. Y lo que hay en él. En este mundo son mis huevos y mi palabra, y esta no la rompo por nadie. ¿Entiende eso? もう一回言 n と、もう一回言うと、もう一回言うと、もう一回言うと、もう一回言うと、もう a 回言うと、もう一回 e うと、もう u 回言 a と、もう一回言うと、もう一回 u うと、もう s 回言うと、もう一回言うと、もう一回言うと、もう一回言うと、もう一回 n うと、もう一回言うと、もう一回言うと、もう n 回言うと、もう o que と、もう一 a 言うと、もう一 c o うと、も La combinación perfecta.